En la Juega, en, en la, juega, la Juega, en la Juega. Se conoce por migración generalmente como la salida de las personas del lugar de origen a otro lugar como destino. Pocas veces se han rescatado relatos sobre lo que sucede con y en las personas que retornan al lugar de donde inicialmente partieron. Considero que sería muy fructífero poder acercarse a aquellas voces que cuentan aquel mundo de los sentires, las experiencias y las percepciones, quizá para acercar un mensaje sentido y compartido por muchas personas y también desde otro lugar poder hacer visibles factores sociales y culturales para la toma de decisiones gubernamentales en torno a políticas de acogida, inmersión y apoyo de quienes fluyen en el mundo en áreas de un añorado buen vivir. Este podcast rescata la experiencia de tres personas que retornaron a su país de origen luego de haber vivido experiencias diversas en otros territorios. Desde su historia personal, comparten las percepciones de esa nueva vida. La salida y el retorno, vidas diferentes. Una vez una persona me dijo que cuando se sale de su país de origen, cada destino se convierte en una vida, y las personas pueden tener tantas vidas como quieran. Inclusive, el volver, el retornar, es otra vida. Pensar la partida, planear el camino, arreglar el equipaje, añorar un destino, son acciones cargadas de emociones intensas que representan un paso decisivo en la vida de las personas. Se construye el vivir al son de los pasos, cuidando en lo posible cada pisada que indique cuál será el siguiente pedazo de suelo en el cual una huella se dejará. La decisión de partir ya está tomada. Al otro lado, el destino aguarda con otras calles, mucha gente y rutinas cotidianas que se insertan como una vida más. Retornar es un paquete de emociones que se cargan en el equipaje, emociones que se quieren expresar y compartir con aquellos seres que en la primera vida hicieron parte, es la posibilidad de crear un puente entre lo de allá y lo de acá. Retornar al lugar de origen, para mí, es siempre un subidón. Es un como un chute de adrenalina, de energía, de ilusiones y de ganas de, de hacer proyectos, de verme con la gente que hace tiempo que no veo, transmitirles lo que he vivido, la buena onda que tengo, pero sobre todo es eso, es como un subidón de energía que trato de, de llevar desde el lugar en el que estoy viviendo. Entonces, en mi caso que he vivido en varias varias etapas diferentes en América, cuando he regresado a las Islas Baleares en España, Siempre he organizado actividades, he impulsado proyectos, siempre con esa energía y con esa fuerza de, que te da el haber visto otros lugares, haber conocido otras personas y haber palpitado con esas nuevas energías. Bueno, desde mi experiencia retornando a Bogotá, desde Buenos Aires, la ciudad que había decidido migrar, Surgen muchas emociones que se contrastan con las expectativas que se dieron cuando partí. Eh, una emoción constante es ese volver a extrañar. Así como extrañabas tu ciudad cuando estabas allá, tu familia, tus costumbres, tus amigos. Eh, ahora, de nuevo en tu ciudad, extrañas a Buenos Aires. Extrañas esos espacios, esas personas nuevas que habías conocido y a las que... Te adaptaste a esas costumbres también, eh, de pronto también a un estilo de vida, eh, es como una readaptación diría yo y hay veces que algunas cosas de tu ciudad ya no ya no te gustan, ya han cambiado y te cuesta volver a adaptarte a ellas. Retornar a mi país de origen fue una decisión que tomé porque después de haber estado un tiempo fuera de, de mis tierras, después de haber culminado algunos proyectos eh, que tenía, eh, pensé en quedarme, pero pues la situación económica no era favorable. Había mucha competencia en la carrera de trabajo social, entonces eso poco a poco me fue desanimando. Eh, sí sentí varios cambios fuertes que chocaron, digamos yo, yo ya no toleraba esa inseguridad que siempre se percibe en las calles, entonces sentí que se delinearon varios eh, de, de mis ansias, de, de esa ansia que uno llega de que bueno, todo es posible, vamos a hacer, hacer lo que sea, se fue desvaneciendo, entonces bueno, ahí tomé otra vez la decisión de salir de mi país, y volví a retornar. Las experiencias migratorias, al ser diversas, Llenan a las personas con muchos aprendizajes que van forjando su camino y eso que es aprendido se transforma en una llave que abre la puerta a proyectos, salidas laborales y una cálida acogida en el país de origen. Volver es una decisión personal y como parte de ese retorno se hace presente un proceso de adaptación y percepción. La familia y los amigos se hacen partícipes de esa nueva vida dependiendo del grado de cercanía y vinculación. Puede ser posible que el tiempo de permanencia en el país de destino incida en cierto grado en el tiempo que se decida estar en el país de origen. Ese sentir es un sentir que no dura para siempre. Ese sentir va a durar un tiempito. Va a durar quizás unas semanas, puede ser que dos meses, porque uno mantiene esa fuerza y esa energía del, del lugar en el que ha vivido y lo trae para su lugar local. Pero pasado ese tiempo... Transcurridas esas semanas, poco a poco esa fuerza y esa energía se va desinflando un poquito y como no puede ser de otra manera, te vas mmm, metiendo dentro de la energía local, eh la energía del lugar, del lugar en el que estás. Entonces, pasados esos esos meses, poco a poco uno va sintiendo que adopta el ritmo de nuevo del lugar, tiene como una simbiosis con la con la gente autóctona del lugar en el que en el que ha retornado. Pasado esta segunda etapa de simbiosis y de volver a sentir un poco lo que siente la gente local, llega a una etapa, diría yo, más de indiferencia. Más de, bueno, estaría bueno quizás poder volver a salir, pero bueno, aquí tampoco estamos tan mal. Es decir, son como esas tres etapas, ¿no? La primera de subidón, eh, energía total, impulsar proyectos. La segunda de huy... Me, ya me meto aquí en la sociedad local, el ritmo vuelve a ser más lento, esto, bueno, pues es lo que hay, habrá que conformarse. Y el tercero que es como ya de, bueno, pues aceptación de la realidad, del lugar en el lugar en el que te encuentras, que sería como una sensación más neutra. Siempre, por supuesto, el que ha viajado tiene como ese gusanillo que le anima y le, y le motiva a seguir viajando o a seguir viviendo en, en otros lugares, impulsando nuevos nuevos proyectos, nuevos retos en nuevos países. Entonces yo creo que mmm, se tratará de eh, la virulencia, la fuerza que tenga ese, ese, ese instinto, ese gusanillo adentro de uno, Eh, depende de lo fuerte que sea depende de cómo se den las circunstancias uno podrá volver a, a salir a probar suerte en otros países, en otros horizontes y siempre con nuevos retos y nuevas perspectivas También hay un proceso de volver a empezar de cero volver a conseguir un empleo Eh, volver a esa lucha constante del día a día eh, <coughs> reorganizando y ordenando otra vez tus cosas, otra vez tu, tu vida eh, a veces pensamos nosotros que en nuestras maletas solo cargamos nuestras pertenencias pero resulta que también van con nosotros nuestros sueños, nuestros miedos nuestras frustraciones, nuestros logros entonces ellos también se adaptan con nosotros en esta segunda oportunidad llegué con otra actitud como ok no vamos a tolerar o vamos a darle otro otro proceso a a lo que empiece a sentir entonces en el querer empezar de nuevo es muy importante el ámbito laboral pues porque con eso tú te vas acomodando a, a poder tener un lugar donde vivir a tener tus cosas y si no lo hay pues es angustioso retornar al país de origen es un nuevo comienzo que cuesta cuesta adaptarse acomodarse y buscar oportunidades, pero también hay un, una ansia profunda de querer salir nuevamente y buscar algo. Hay un algo muy profundo en las personas. Siempre van a querer algo y es esa búsqueda y esa búsqueda de ese algo es lo que va delineando tu camino. Las personas en sus diferentes vidas van transformándose, pues con las prometedoras experiencias en el lugar de destino, su carácter se hace más fuerte. Los procesos y reacciones a las diferentes situaciones, sean negativas o positivas, las hace más resilientes. Con el retorno, las habilidades adquiridas se hacen evidentes. Y donde sea que vayan, buscarán siempre las fichas con las cuales encajar en ese nuevo lugar. Estos son los pasos del caminante que deja huella en cada destino. Los proyectos, los sueños, las metas, van construyéndose en un arduo trabajo de decisiones. Y al final, quedan en cada experiencia aquellas sensaciones que salen a flote cuando quieren ser escudriñadas a fin de ser contadas.